El hombre y el ganado. Había una vez un hombre que cultivaba en una finca y se iba de mañana y tarde a cuidar el ganado. Luego bajaba a su casa a dormir porque así madrugaba a ver a sus animalitos y de paso ordeñaba sus vacas. Él tenía una yunta en su casa la cual fue robada, andaba desesperado buscando su yunta, pero no la encontró. Fue al potrero a ver si había aparecido la yunta, y se dieron cuenta que habían robado cinco cabezas de ganado más. Asustado, se fue a la otra finca para prevenir otro robo, pero era muy tarde y habían robado otras tres cabezas más de ganado. Como eran valioso. El ganado salieron a buscarles y llegaron a otra finca donde no había pasado nada y al enterarse de lo um, había sucedido en la finca cercana les dio mucho miedo que también les roben ya que su jefe también era muy malo. Les daba miedo que les roben nuevamente ya que si eso acontecía nuevamente los mandaría a la cárcel. Por eso el señor andaba cuidando bien los animales. De la finca incluso había días que se iba sin comer, salía con su hijo a rodear el ganado. Y un día no encontraron tres cabezas de ganado. El jefe les mandó a la cárcel. Luego bajó. Luego de un tiempo ellos salieron de la cárcel muy tristes. El jefe pidió perdón al hombre y a su hijo diciendo que no los iba a dejar sin trabajo y que regresara a trabajar con la condición de que cuiden bien el ganado, porque si no otra vez le hacía llevar preso. El hombre le dijo, «No se preocupe, yo le cuido bien los animales». Cada noche pasaba vigilante, incluso sin dormir, y a pesar de estos cuidados, al pasar el tiempo y para mala suerte, se volvieron a robar dos cabezas de ganado. Su jefe volvió a encarcelarlos, pero esta vez la familia de este se enteró del hecho y conocedores de la fidelidad del empleado del colegio, Le convencieron de lo mal que había actuado y que debía dejarlos libres del jefe. El jefe aceptó el arrepentimiento. Les pidió perdón al hombre y a su hijo dándole las gracias por haber cuidado bien su ganado y como prueba de arrepentimiento les dio al hombre y a su hijo un lugar propio para que viva con su familia que era lo que más siempre habían soñado.